Pues nada, yo estaba, en, eh, estaba durmiendo, estaba en la cama y de repente, pues, no sé, sobre la, sobre la una y media así, eh, empecé a oír ruidos y, y, y pelotazos, ¿no? petarrazos y, y salí al balcón salí al balcón y vi dos furgonetas de los forales eh, aquí en la calle El Carmen y, y había, pues, no sé, estaban en las esquinas eh, eh, dos forales abajo, otros dos arriba... Y, y, y bueno, pues echando pelotazos al a los vecinos a los vecinos que que se acercaban o que estaban que est estaban por el barrio, no no vi no se me extrañó muchísimo porque no había en ningún momento nada no alrededor ni no había ni jaleo ni había nada no ni siquiera había gente casi sonimos pues, la gente que subía de la Rochapea o la gente que bajaba ya de navarrería no. Y, y nada, y de repente pues no me había yo no me di cuenta, pero pues, empecé a oír ruidos, ruidos de ruidos de, de alguien que estaba chillando, ¿no? Chillando de, de dolor y de pues llorando y, y eso, pues, pues, pues, sea, que estaba un poco gritando, ¿no? Y entre la acera y un coche que estaba aparcado vi a una persona que estaba tenía en el suelo y como una una cuadrilla de, de no sé, pues serían igual 6 o 7 personas ya mayores desde la esquina intentaron ayudarle y, y uno de los forales que estaban ahí que estaba ahí no les dejó acercarse y eh, pues los eh, les, les echó un pelotazo y salieron corriendo hacia arriba, ¿no? Hacia hacia el caballo blanco. Y, y entonces, bueno, pues aparte de eso vi como cómo se llevaron a una persona detenida. Y, y a esta persona pues bueno, pues después de 10 o 15 minutos que no le hicieron ni caso, pasaban al, al lado de él que se le oía se le oía gritar de dolor. Pues bueno, llegó un momento que le dijeron, "Levántate y no te vas a casa y vete a tu casa o algo así. No levántate ya una vez." Y entonces esta persona se levantó, intentó ponerse en pie, se, eh, se apoyó en un coche porque estaba pues bueno, pues tenía una especie de ataque de ansiedad. ...estaque ensayazo de... ...un poco... ...pues estaba un poco... ...Ida... ...y... ...y bueno... ...un amado de... ...le dije... ...bueno... Pues ...un de los favores dijo... ...buah... ...esta persona... personas la lleváis detenida... ...eh... ...por... Eh, ...porque me ha insultado... ...o algo así, ¿no? ...y... ...y luego... ...parece otro foral... ...y en lugar de... ...de tenerle... ...pues lo... ...lo metió en, en... ...en el bar... ...eso es lo que vi... ...eso es lo que vi... ...pero vamos... ...que... ...sin... ...sin ningún otro no vino vi, no, absolutamente nada no ningún jaleo alrededor ni ningún ni siquiera gente y luego lo único pues bueno pues todos los vecinos que estábamos en los balcones pues los, los la gente que estaba durmiendo pues se despertó y estaba un poco asombrada no estaba viendo qué es lo que no sabíamos exactamente qué es lo que pasaba y bueno pues ya los vecinos eh, ingresando un poco a la, a, la, a la policía foral y fue curioso pues eso fue muy curioso el ...el comentario, ¿no?, de, uno, de una de las vecinas que... ...viendo el, viendo que no le hacían ni caso al, al que estaba en el suelo... ...y que a la gente que, que le intentó ayudar no les dejaron, pues dijo... ...bueno, pues les increpó y les dijo... Eh, ...qué rápido habéis aprendido, qué, qué rápido habéis aprendido de los otros. Dices que en ese momento, en la zona, por lo menos desde que te despertaste... ...no había ningún tipo de incidente. Nada. No, yo no vi absurda es que no vi ni gente ni siquiera gente esta mm. es una callee además que es una callee tranquila que no hay bares la gente está cenando y luego se va y y no había no había absolutamente nada nada nada mm. eh, tú los a los policías eh, cómo les vistes parecían nerviosos o sí sí estaban estaban muy alterados no estaban muy alterados y Y no como intranquilos no vosotros dos ni a una orden que le di vosotros dos ahí arriba que no se acerque nadie eh, el uno que iba de arriba a abajo muy muy muy ne muy nerviosos, no como no sé no sé si si era la primera vez que estaban o, o estaban sí sí estaban muy alterados todas las áreas estaban totalmente idosidos también, pero bueno no sé si lo han tomado algún tipo de estupefacientes o lo que sea.